Ya Son seis meses、eh, de la cual no sabemos nada de mi hermana. Y hoy nos tiene, estamos mal nosotros acá. Mi mamá, mis hermanos, bueno, especialmente yo, que nosotras fuimos tan unidas. Y, y me hace mucha falta. Yo quiero que por favor nos ayuden con esto del. Como lo había mencionado más antes, del, de los pasajes.、Eh, quiero que nos colaboren con eso, por favor, y, y, y no nada, decirle gracias a usted, a las demás personas que están haciendo lo posible para tener、eh, noticias de mi hermana, para que nosotras. Podemos, podemos saber qué es lo que realmente pasó con ella.、Eh, mi mamá está muy mal.、Eh, queremos saber、eh, dónde está Silvia. Eh, eh, sus hijos, la deben extrañar un montón ahí, nosotros. Yo, como hermana, mi mamá, como una hija, la, estaba acá en mi, en mi cuarto y se puso a llorar bastante mi mamá, así que, bueno.